Hola muchachada, a continuación vamos a ampliar nuestra valoración del Expo Comic con un chico que fue el sábado, se llama Juan, ¿qué tal? Pues bien, aquí estamos, en la residencia. Vale. Eh, vamos a empezar con una, una valoración general de, del evento. Eh, ¿Qué te ha parecido en plan eh, fallos, ventajas, organización? Pues a mí la verdad es que me ha parecido que el evento estaba, estaba muy bien porque había... El local estaba, estaba bastante... era bastante grande. Había un montón de stands, había autores, eh, firmas de libros... Y la verdad es que, que yo le pongo una nota muy alta porque estaba, estaba muy bien. Vale. ¿De qué, qué mejorarías o qué aspectos consideraste que estaban...? Bueno, a ver, peor... Por una parte... Eh, es mm, doble, porque por, había muchísima gente, entonces por una parte está bien porque bueno eh, tiene mucho éxito, pero por otra parte costaba andar y costaba eh, ver los stands también, pero estaba muy bien, la verdad. Vale, ¿y en plan actividades siempre tenías algo que hacer? ¿La organización te pareció...? Sí, la organización estaba, estaba bien. Había un un espacio en el que todo el rato estaban dando charlas, había mesas para jugar a Magic, eh, videoconsolas y eh, puestos de comida. Había de todo. Estaba muy completo. Estaba estaba muy bien, la verdad. Vale, el siguiente tema. Podrías compararlo con algún evento previo de las mismas características, digas, eh, Japan Weekend o algún salón anterior. No era mi mi primer salón del del manga y la verdad es que, que la nota la puso muy alta para ser el primero y, y a ver si en sucesivo se desarrolla también. Okay. Uh, ¿Conocías algún autor previo o fuiste ya por el hecho de, de que fir te firmas algún ejemplar algún La verdad es que mmm, autores no conocía porque fueron sobre todo autores de, de cómic eh, europeo y no soy muy dado a ese cómic, soy más al japonés, al americano. Y entonces no conocía mucho los autores, pero sí que pude ver que había puesto donde firmaban, donde te hacían algún dibujo y tal. Y para la gente a la que le gusta la verdad es que debía estar bastante curioso. Vale, eh, la siguiente pregunta, ¿qué compraste el sábado? Pues yo me compré un, un gofre de comer porque tenía mucha hambre y me compré una, una bandana de, de Naruto, de estas, las famosas que llevan en la cabeza. Vale, y ya la última pregunta, ¿cómo te enteraste de en la existencia del evento? Pues un grupo de amigos de, de Cuenca, de donde soy, Eh, decidieron, bueno, pues lo se enteraron porque organizan algún tipo de eventos de rol y tal. Entonces se enteraron y nada, pues como estábamos aquí en Madrid, pues decidimos ir. Bueno, pues esto es todo. Aquí acaba la entrevista. Muchas gracias, David, y los esperamos en, el siguiente, en la siguiente grabación.